Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es blando y mi carga ligera. Mateo 11, 29 Jesús de Nazaret vino a este mundo precisamente para dar el mensaje sencillo de la vida. Y dice, aprended de mí. No montó ninguna clase de negocio. No pidió dinero a nadie para predicar. No explotó a nadie para acumular dinero. Trabajó hasta la muerte, o su muerte, de carpintero con su padre. Repito, dice, aprended de mí. Todo ser humano tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero nosotros, los cristianos de Cristo, tenemos la idea muy clara. Es a Jesús de Nazaret que hay que seguir imitar en todo lo que podamos trabajar para comer y el que acumula dinero no puede hacerlo trabajando a costa del trabajo de los demás Sí. y después hace cosas buenas bien, allá ellos pero nadie se hace rico trabajando honradamente y, seguir, y Jesús sigue diciendo de mí predicaba y no pedía dinero a nadie no tenía títulos de seminario de ninguna clase los apóstoles eran pescadores de oficio le seguían nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares del mundo tenemos la idea clara es cuestión de ser o no ser somos de Cristo o somos de nuestras propias ideas yo me quedo con Cristo con la idea de Jesús y sobre todo con la experiencia propia de Cristo he trabajado toda mi vida y aconsejo a todos los demás que hagan lo mismo y repito lo que dice Jesús no acumuléis dinero riquezas materiales además no se puede acumular dinero trabajando no se trata de estar contra nadie se trata de estar con las ideas claras o estamos con Dios o vamos de las nuestras y cada uno con sus propias ideas yo no critico a nadie por sus ideas pero aconsejo que si la persona quiere ser de verdad cristiana maometana, budista El hombre lo de menos tiene que estar bien con Dios, y estar bien con Dios es vivir la bondad, justicia y paz. Ánimos.